8 de la mañana, 20 minutos en casi todo el país, estamos en línea eh, con Javier de Volkswagen Argentina, que están en Olavarría, bueno, con una importante promoción. Vos sabés que, eh, Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo te va? Decime, bueno, me hace sentir mal. <risa> <risa> Vos sabés que digo, bueno, hoy, este, dábamos a, a conocer temprano eh, el, sobre, sobre la promoción que ustedes están presentando en Olavarría, y ya, bueno, gente al, al celular de la radio mandamos mensajes para que repitamos el teléfono para estar en contacto con ustedes así sí, que bueno, lo voy, a, lo voy a decir ahora al principio y al final, si Muy te bien. parece, ¿eh? es el teléfono para estar en contacto con la gente de Volkswagen Argentina que está en Olavarría, es 0223 156 000 -974. Bueno, ahora sí, contanos eh, cómo es esta promoción eh, que ustedes traen a, a nuestra ciudad, están desde ayer en Olavarría y, bueno, y hoy eh, precisamente eh, recibiendo a la gente, ¿no? Exacto, ayer vinimos ya con una agenda planteada, eh, ya teníamos eh, clientes para visitar y bueno, y hoy seguimos con algunos que nos quedaron y ya te digo Jorge que se ha llamado bastante gente eh, al celular eh, o nos han mandado mensajes eh, que han escuchado eh, eh, a través de ustedes eh, bueno, esta promoción bueno, ¿Sí? bueno, nos alegramos que así sea sí, este, bueno eh, eh, La promoción de Volkswagen, este, eh, Javier, sí. es, es sobre planes de, de ahorro Este, y planes de financiación Exactamente, mira es, es el sistema el tradicional, el viejo sistema De autoahorro de Volkswagen Nada más que tiene varias particularidades con respecto a lo que había antes Antes no podías migrar de vehículo eh, Ahora podés migrar a cualquier línea de vehículo El Fox, el Gol, el Tren La Suran cualquier vehículo La Sabero, eh, cualquier vehículo que te interese de la línea Podés entrar financiándolo eh, A través de la segunda cuota Ya podés retirar vehículo Estás financiando en pesos ...sin interés, eh, bueno, eh, obviamente es directamente con la fábrica, eh, eso te proporciona de que, bueno, de esta manera eh, pagues el mismo valor de contado casi que eh, financiado, eso es uh -huh. importantísimo, ¿sí? Uh -huh. eh, estamos hablando de un valor de cuota, bueno, como ya han escuchado, de es 230 pesos, uh -huh. eh, eso es algo... Totalmente, para hablar de un cero kilómetro, es un sí. valor totalmente bajo, ¿no? Sí, a riesgo de, a decir que lo más bajo de, de, del mercado. Exactamente, lo el... o... más bajo de plaza. Uh -huh. eh, no hay otra cosa igual. Bueno, o sea, todos sabemos de las prestaciones. Ahí estamos hablando a través de lo que sería el Volkswagen Gol el Gol Power, uh -huh. que todos lo vemos día a día en la calle. Es uno de los autos más vendidos los últimos ocho años. Uh -huh. Y estamos hablando, bueno, con ese valor. Ah, eh, otra cosa más. No necesitamos requisitos para uh -huh. retirar la unidad. Es eh, solo con DNI. ¿Sí? A través de la segunda cuota eh, ya puedes retirar, a través de sorteo y licitación, obviamente. ¿sí? Uh -huh. eh, hoy por hoy estamos hablando de que hay eh, muchísimos eh, vehículos, eh, lo que sería la que producción, o sea que con respecto a eso se entrega más de un auto por licitación, eso también modifica y, y acelera bastante la, la entrega hoy por hoy. Lo importante de esto es que esa sola firma, en pesos sin interés, estás pagando bueno, con ese valor de cuota, eh, un vehículo que vos vos pones la fecha en que lo quieras retirar eso uh -huh. también es importante nosotros uh -huh. no obligamos a la persona que no esté apurada en cambiar el auto empieza a pagar su próximo vehículo a partir desde ahora uh -huh. Uh -huh. con este valor bueno te facilita muchísimo y bueno y el día que digas bueno ahora sí estoy decidido voy a cambiar eh, ya fuiste pagando y ya estás bien avanzado en, en, en tu próximo auto. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Ustedes tienen una bonificación eh, para esta visita a Olavarría de hasta 5 mil pesos. Mira, hay una bonificación exactamente de ese valor. Eh, tienen varios puntos eh, fundamentales. La idea es. Eh, que bueno, que nos llamen o que nos manden mensajes Como hemos ya organizado con varias personas que lo han hecho eh, Tratar de combinar un horario Nos encontramos y charlamos bien personalmente Ajá. Nosotros estamos en el gran hotel Olavarría de, de acá de la ciudad de, de, Perdón, de Olavarría Pero se nos complica un poco porque no tiene eh, Un lugar como para poder Nosotros ahí atender a la gente Yo estoy tratando de, bueno, de localizarlos Si hacemos, un, no sé, oficina, un, un domicilio No hay ah. problema, vamos con el auto de la empresa uh -huh. eh, Acá en la ciudad de Olavarría Estamos con el respaldo del concesionario oficial De la ciudad de Tandil, o sea, y Mar del Plata Tandil o Alcarce, que Romero Hermanos uh -huh, ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, desde 230 pesos La cuota, esto es eh, fijo Sin interés, ¿cómo Exacto. es? ¿Ajusta ¿Ajustable a qué? A ajustable depende del valor De la unidad. al ah, valor de la unidad Lo que ah. se llama capitalización, porque capitalización. hay mucha gente Que, que no comprende esta parte y piensa que es eh, lo que falte a pagar es donde va El incremento, no, es sobre la totalidad De la financiación ajá, O sea, ajá. yo estoy en la cuota 50 Y me aumenta el auto 500 pesos Supongamos, es eh, 500 dividido 84 Dividido todas las cuotas ajá, ¿sí? No solamente bien. las eh, que me restan ¿Bien? Está bien, está bien. Eh, además que, hablando de cuotas Muy bien eh, que haya sacado el tema Porque eh, si vos querés adelantar Lo podés hacer en cualquier momento claro. O sea, si yo en la cuota 2, no sé, quiero cancelar Todo el auto, lo puedo hacer Estoy libre y a cuota pura. Claro, Que claro. eso en ningún tipo de interés te lo puede llegar a dejar. O sea, un banco, por ejemplo, querés adelantar, tenés que poder, además de la tasa de interés que tenés, eh, que es hoy por hoy muy alta, uh -huh. también te cobran una tasa por adelantar eh, anticipado, ¿sí? sí. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y toda esta información, había interés de la gente, ¿eh? No, por favor, Jorge. Bueno, que nos llamen entonces al, al celular que te dimos al 0223-156-000-974 ¿Sí? Javier o Mario, cualquiera de los dos asesores que estamos hoy en Olavarría los podemos atender con respecto a esta promoción Lo importante es también, para destacar, Jorge que las personas que tengan Visa o Mastercard uh -huh. tienen un beneficio extra Ajá, ¿Sí? Bueno. Para esas personas eh, Eso es importante destacarlo ¿sí? Muchísimas gracias, un abrazo grande. Por favor Jorge, gracias a toda la audiencia. Javier, Volkswagen Argentina estaba en contacto con nosotros en nuestra en línea por la 98 de la mañana, 25 minutos en casi todo el país. Hoy puedes tener tu.